El uso de las luces es obligatoria en todas las rutas nacionales, las luces bajas e encendidas. Las luces bajas e encendidas hay que aclarar que no son las de posición. Son las luces bajas. Uno tiene las de posición, después tiene las que son bajas y después tiene las altas. Bueno, esas bajas son encendidas. Más de una vez nos encontramos con gente que dice, no, bueno, pero yo pongo la de posición, en total, es de día y veo. Sí, sí, pero a mí no me interesa que vos veas. Yo quiero que la gente te vea a vos, si vos tenés un auto que está... Eh, más adelante que vos, eh, realmente es importante que te veas. ¿eh? Uh -huh. Es peligroso, por ejemplo, cuando encontramos un vehículo que tiene una sola luz prendida. Entonces, el que está adelante tú sí, no sabe si viene en lo que tienes atrás es una moto o es un auto.